Bienvenidos a Hons r Up. Con Juanma Fernández. Hola, Metalheads. Bienvenidos a una nueva edición especial de Hons r Up. Un nuevo programa que ya os digo que es una delicia. Aviso. Nos vamos a salir de nuestro perfil habitual, de nuestra estructura semanal. Y tras ese esencial de baladas de la semana pasada, y ya que estamos casi todos de vacaciones, hemos preparado un programa para irte a ese rock bar, ese garito decorado con madera y motos que cuando pisas la tarima se te quedan las zapatillas pegadas, ¿eh? Con ese pring en la barra que al apoyar los codos para pedir dices ¡Dios! El suelo lleno de cáscaras de cacahuetes y algún motero a punto de caerse ya del taburete. Mientras miras a la rubia Juan g d o a l b i l l a r con el ombligo al aire, al fondo hay una pequeña tarima、eh, donde la actuación está a punto de empezar. Sonará en este h o n s u p ese rock, ese hard rock, blues rock, psicodélico incluso, con ese corte setentero en muchas ocasiones que no han tenido cabida en los programas semanales de h o n s u p durante lo que llevamos del año. Pero no por la calidad, que es excelsa, sino por la propia estructura de h o n s u p que hace que muchas veces. Tengamos que prescindir de lo que vais a escuchar. Además, apuesto que va a ser uno de los programas más queridos y escuchados del año. Fijaros si estoy seguro. Es un programa muy cervecero, ¿eh? muy de bar, muy de local, con unas bandas impresionantes que van a h a c e r la delicia de muchos de vosotros. Mi idea original, y os aseguro que la llevo en la cabeza desde hace bastante tiempo, es que precisamente por esa misma falta de tiempo. Eh, hagamos programas de este corte e invitar al micro a Moy Álvarez,、eh, que se ha ganado la alternativa, y que se encargue él, si quiere, de este tipo de Honshop, r con ayuda o sin ayuda de un servidor, eso ya que lo decida él. Vosotros vais a tener la última palabra, como siempre, y me consta que Moy、eh, controla bastante de lo que va a sonar en el programa de hoy. Seguimos en plenas vacaciones, disfrutando de la familia, los amigos, la playa, los festivales. De hecho, esta semana estamos en el Leyendas del Rock、eh, conciertos y os dejamos para ambientar estos momentos este programón. ¿Sí? A ver si os gusta. Bienvenidos a este Horns Up, edición 213 de agosto titulado Rock, Blues and Beers. Comienza Horns Up. Lo que vamos a hacer es poner por orden de descarte, es decir, cuando lo s recibimos en su día, ya sea single o la publicación del álbum, y no iremos de menos a más como es costumbre, sino vamos a ir de forma cronológica. Así que vamos a abrir con Dirty Honey. Heartbreaker, el tema que ya suena, fue lanzado un día de Reyes, el 6 de enero. Eso sí, una versión 2.0 de un tema original de ellos mismos, de un EP debut de 2019. De Dirty Honey. Empezamos con los angelinos y buena prueba de lo que vamos a escuchar es este Heartbreaker 2.0, como digo, de Dirty Honey. El 13 de enero, J. a r e d James n i c h o l s publicaba su último trabajo de estudio, de nombre homónimo a él mismo, Jared James Nicholls. El noveno, del fantástico guitarrista y conocido entre otras cosas por tocar sin púa. Nos vamos a quedar con el tema Easy Come, Easy Go. Yeah. <laughs> Wisconsin, de donde es Jared James Nichols, nos vamos a Las Vegas y suenan Love Sick Radio. El 20 de enero publicaban Last Goodbye, un tema con secciones de metal, pero no del que estamos acostumbrados en Horseshoe, metal de saxo, trompetas, <ríe> ese tipo de metal me refiero. Con influencias muy de los Stones o del Sake Me de Cinderella o Tom Kafer,、eh, va este Last Goodbye de Love Sick Radio. Fan. And I, and I, and I'm a little hotter than you. Those silly things I know, so is the f a i r t o s t show.、Oh, Continuamos con la banda neerlandesa The Wolf,、eh, que el 3 de febrero publicaban el álbum Love, Death and In Between, un rock sureño, psicodélico e incluso soul and rhythm and blues. Y nos vamos a quedar con Night Train, The Wolf. Y en El n e 3 de febrero, los británicos This w e e k Rivers nos mandaban Testify, versión 2022. Al igual que nuestros primeros invitados, Dirty Honey, los ingleses、eh, de This w e e k Rivers hicieron una versión de un tema suyo, el Testify de 2017. Una versión más que mejorada,、eh, muchísimo mejor. Suena de escándalo. Y si no, ya me dicen ustedes. テストファイ、versión 2022で、This Week Rivers。 De febrero de Winnery Dogs se sacaban la chorra con el 3, es decir, tres palitos en romano. Evidentemente,、eh, su tercer álbum de los maestros Billy Seaham, Mike Portnoy y Richie Cosen. Y digo lo de sacarse la chorra porque si el disco es maravilloso, en directo se te c a la baba. Pudimos estar viéndolos en el Imperium. Y os puedo decir que hacía tiempo, pero mucho tiempo, que no veía unos músicos de este talento y nivel haciendo lo que hicieron. Exagerado. En la arena estábamos todos diciendo, vaya sacada de chorra de los tres. Memorable. Os voy a dejar de este fantástico álbum, repito, el 3-3. En romanos, el tema que abre el disco: Sanadú, de Winery Dogs. Van a ver muchas artistas, guitarristas, solistas o líderes de grupos femeninos con un talento descomunal. Os voy a presentar a e i l e y Beenable, una chavala, y no lo digo ni mucho menos como falta de respeto, al contrario, lo digo con envidia cochina. 24 años, 4 discos en su haber, una tejana que empezó a cantar en la iglesia y tocaba la Les Paul de maravilla. El cuarto disco lo lanzó. Este 24 de marzo, 12 temas del cual nos vamos a quedar con el tema que abre y da nombre al disco: Real Gone. Ritmos y riffs sucios,、eh, un solo endiablado de la chavala, e l i e Beenable, repito, la gran esperanza del blues rock. Vamos con ese Real Gone de e l i e Beenable. Sueca Electric Boys, liderados por Connie Bloom, tendrán el próximo 15 de septiembre un nuevo trabajo a través de Mighty Music llamado Grand Explosives. Varios adelantos han ido lanzando durante el año. Hace poco, además, s、sí、i pusimos el último single en j o r n s a p pero el 24 de marzo nos dejaban el primer adelanto llamado I've Got a Feeling, Electric Boys. que la Parió a r i e l Está a 32 años, nacida en New Jersey, pero fue descubierta ni más ni menos por Nuno Betancourt, el de Stream, y esta chica ha estado abriendo además y tocando para Last Heart, Joan Jett, los Guns N' Roses y para Cormo Brian May la selecciona para un papel clave en el musical We Will Rock You. Ariel, entonces una niña prodigio. El 20 de abril lanzaba su cuarto trabajo llamado 73. Qué bonito año, señores, el 73. Y nos vamos a quedar precisamente con ese tema, el 73 de Ariel.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 Que nos va a dar muy buen rollo. Wolf m o t h e r El 7 de julio, los londinenses de Das Koda lanzaban El Loco Paradise, su nuevo álbum, el tercero. Un disco más que interesante, pero sí que es verdad que alguna hemos puesto en Horns Up porque encajaban bien y otras no tanto, como este Fair Weather Love del 4 de mayo que estuvo a puntito y por eso la vamos a poner ahora. Escuchamos de Das Koda el tema Fair Weather Love. Banda de Rhiannon Kira h i l l una fantástica vocalista.、Eh, además, tienen un disco en su haber, el Chaos in s c o l i n g de 2022. Y el 8 de mayo nos traían este fantástico Score que podréis comprobar que tienen un gancho tremendo. Es un blues rock de la vieja escuela con toques modernos, un estilo fantástico. Lo tiene todo Kira Mack.、Eh. Vamos con ese nuevo single, repito, del 8 de mayo llamado Score. Kira Mack. you、mm. Some Cadillac -like、dream across the silver screen. If the devil had a daughter, she'd look something like that. Nos vamos a s h e f f i e l d Inglaterra, y traemos a Black Spiders. Can t h e y Won't Die fue el nombre que le dieron a su último redondo lanzado el 12 de mayo. Sería el quinto de los vamos a proponer la pista 4 Destroyer. Ojo que este Can t d i e Won't Die es un discazo. Black Spiders. Lucifer es una banda sueca que nos gusta muchísimo, ¿eh? nos gusta una cosa exagerada. Y vais a ver que el estilo no termina de encajar con el formato de h o r n s u b semanal. Y nos quemaba. Y ahora es el momento. La banda liderada por Joana n Sadonis nos presentaba el 17 de mayo a Coffin Has No Silver Lining. Y sabemos que están además en pleno proceso de un nuevo trabajo. Ahora vamos a quedar con el tema, a ver si les gusta de Lucifer. o n h i s way Atmósfera sudorosa, rock and rollera, con aires stoner y e s t r i b i l l o s de los guapos, llegan desde Melbourne el quinteto Electric Mary, celebrando sus 20 años. The Dealer es lo último que tenemos de la banda del 19 de mayo. La escuchamos ya mismo: Electric Mary. En junio Los de Long Beach, Rival Sons, publicaban el séptimo trabajo de estudio, el llamado Dark Fighter. Aunque este tema que os proponemos fue el primer adelanto en octubre del año pasado, el Nobody Wants to Die, a mí me sigue pareciendo、eh, el tema mejor del disco. Así que lo dicho, del 2 de junio, la publicación de ese Dark Fighter de Rival Sons, os proponemos el Nobody Wants to Die. o Tema r o t que se me quedó fuera en su día fue lo nuevo de Janet Garner. d、eh, Que dicho así, igual alguno no cae, pero Janet fue la vocalista y guitarrista del grupo Vixen. Ahora sí, ¿eh? Pues en No Strings se publicó el 9 de junio. Sería su cuarto álbum en solitario, o más bien acompañada por Justin James, su cónyuge, compositor y guitarrista. Os voy a proponer I'm Living Free de Janet Garner. d Crazy. s e s e r a i n a Telly, con un corte totalmente a lo que hacía en su anterior banda, publicará el próximo 18 de agosto, es decir, la semana que viene, el Addicted to Color, segundo de la Suiza. El 16 de junio lanzaba el Song for the Girls, un buen tema que pasamos a escucharlo ya mismo. Seraina Telly. El 25 de agosto tendremos lo nuevo de Lawrence Jones, noveno trabajo del de Liverpool llamado Bad Luck and the Blues. Y ese es precisamente el tema que os vamos a proponer. Adelanto del 22 de junio: el Bad Luck and the Blues de Lawrence Jones. Este programa no podía faltar Greta Van Fleet, claro que no. Los de Michigan publicaban el pasado 21 de julio su cuarto trabajo llamado Star Catcher, y de los singles de adelantos que iban sacando, a nosotros nos gustó especialmente uno del 27 de junio llamado The f a l l i n g Sky, que ya suena Greta Van Fleet. ¿No conocéis a la banda tejana Black Top m o j o Seguro que sí. Pues el vocalista de dicha banda es Matt James, y con él nos vamos a quedar, ya que mientras la banda continúa trabajando en su quinto álbum, Matt James sigue lanzando temas en solitario, y en este caso el tercero se llama Runaway, del 29 de junio. v a m o s con Velvet Insane, la banda sueca. El 30 de junio lanzaban el Saturday Night Chill Sunday Morning, segundo single de un nuevo álbum llamado High Heel and Monster. Y además, muy bien acompañados que están.、Eh, por ejemplo, está Dragon de Backyard Babies o Helicopters. Impresionante, escuchamos Velvet Insane. Con el mismo grupo con el que abrimos el programa, con Dirty Honey. a b r i m o s el programa diciendo que el Heartbreaker de Dirty Honey era una versión 2.0, ¿os acordáis? Y era de un EP de 2019. Pues ahora, a estas alturas del año, el 7 de julio, nos mostraban un primer tema, el Won't Take Me Alive, de su nuevo trabajo que va a ser el segundo que saldrá en otoño, llamado Can't Find the Breaks. Nos vamos. Espero que os haya gustado este programa de Rock, Blues, and Beer, este Hornsap 213. A ver si Moy Álvarez se anima a recogerme el guante, el envite. Y la semana que viene, más. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.